¿Buenas noches o tardes? Tardes. Son tardes, noches. Pues es que hoy sí está como muy romántica la cosa, como que ya se está poniendo ahí un poco oscuro, entonces supongo que ahora sí ya van a ser noches. Pero también se está soltando el calor. Sí, es cierto. Pero bueno, ¿qué número del programa vamos? El 51. 51 y febrero 23. Segundo. años la abuelita. Exactamente. Así que estamos de fiesta, seguimos de fiesta en este febrero. Parece que según las autoridades ya estamos en semáforo amarillo. Sí, oh. hoy nos sorprendieron con esa noticia. Bueno, yo que procuro mantenerme al margen de, de tanta mala noticia. Yo también mantengo a la saga. ¿eh? Hoy, hoy sí nos sorprendieron con ese comentario que ya estábamos en, en botón amarillo. amarillo. Dije, ¿cuándo pasamos del rojo al amarillo? Que Ajá, no me enteré. Nosotros ayer supimos... Eh, de otro fallecimiento por alguien de COVID igual. Ajá. Entonces, pues está como complicado, ¿no? Sí. Se siguen eh, dando estas noticias, estas muertes, pero el gobernador dijo que ya estamos en amarillo. Pues bueno, esperamos que la gente no nos vayamos a desbocar. Por favor. Y que esto salga de control de nuevo. Por favor. Ajá. Sí, porque viene Semana Santa. Eh. A pesar del calorcito, ¿tú crees que los alimentos veganos ya se encuentren instalados? Ya, bueno, probablemente no al 100, pero seguramente ya están en eso. Bueno, y les vamos a llevar los postres, si nos está escuchando ya George, aquí los estaremos ya terminando aquí el programa de radio. Nos vamos inmediatamente a inmediatamente llevar los, los, las galletas. Es galleta el, bicolor, galleta bicolor no. vegana y brownies. Brownies y galleta de jengibre, de jengibre, de jengibre también. también. Cierto, sí. Ay, entonces llevamos como la mitad de postres. Exactamente, si <risa> es que las personas no se desesperen, si pues sí llegamos. Como eso de 8.15 ya estamos por allá dejando postres. Y también vamos a vamos a bailar. También, terminando como 8.30 más o menos. Sí, vamos a volver a nuestros orígenes, alfibios, eh, como grupo de baile, tomando las calles. Entonces, por la situación de la pandemia, vamos a iniciar un proyecto aquí en el jardín del refugio. Uh -huh. Es un lugar, la verdad, me parece bien, para el calorcito y ahí las personas se pueden movilizar diario, rápido al tren ligero sin ningún problema. Sí, recuerden también que no se trata de juntarnos mil. No, no, no. Eh, no. También, aunque sea un área abierta, esto tiene que ser con cubrebocas, eh, muy cuidado esto del gel... De preferencia llegar con nuestra pareja, porque uh -huh. no podemos estar cambiando de parejas, entonces, eh, pues también vamos a ver a ver qué tal funciona, ¿no? Sí, a, recuperar, a tomar un espacio público de manera lúdica para hacer ejercicio sí. y, y mm, eh, combatir la depresión y todo eso que nos ha generado el encierro. Cierto. Ah. Eh, qué bueno que ya con la noticia del botón amarillo oh, bueno. Ya estamos más contentos <ríe> Preocupados Bien. pero contentos Otro patrocinador que tenemos por el sur de la ciudad Es Primero Café y Luego Existo Que ya pronto vamos a hacer un, un promocional Ya grabado sí. eh, Está por el sur de la ciudad En las confluencias de la calle López de Legas y la Trinidad Búsquenlo en Facebook, así está, tal cual como Primero Café Ajá, Luego, luego existo. existo Denle un like, recuerden que en Facebook Las páginas Eh, siguen existiendo gracias a los likes que, que sí. les regalamos entonces no nos cuesta nada vean su menú ahí tienen unas fotos de los eventos que hacen eh, de las personas que van a desayunar pues y aparte hay que apoyar a, a esos empresarios que han aguantado vara con la pandemia y han, han estado sobreviviendo y manteniendo los empleos de los de las personas que trabajan ahí eso es muy plausible sí Oigan, pues maestro, vamos a, a soltar la primicia. Sí. De, hoy solamente alcanzamos a hacer dos de los spots de Ajá. nuestros patrocinadores. Ya la próxima semana estarán completos. Eh, pero vamos a, esperemos que los chicos rudos del mercado de abastos nos estén escuchando. Saludos a Rogelio, a Rodrigo, y a, Hugo, a, la, a Liz y a Hugo. a Hugo. Espero que nos estén escuchando y que les guste lo que van a escuchar ahorita.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 3336 36 71 20 30. Recuerda, consume local. ¿Qué tal? Espero ¿Qué le les... pareció? Bueno, es la, primicia, es la primera vez que, los, que lo ponemos aquí, con el buen chac. Hicimos como 100 pruebas más o menos. Sí, sí. Vengo hasta un poco afónica de sí, tanto sí. estar haciendo Estaba prueba. enclaustrada en la habitación con... Sí, estaban todos bajo amenaza de ningún ruido, por favor, porque mm. todo se escucha cuando uno graba. Suele pasar el del gas, ladrar el perro, eh, pitar la moto y bueno, entonces, eh, pero bueno, ya por lo pronto Chuck nos dijo que para el día de hoy estuvo bien, nos dijo de algunas modificaciones que vamos a hacer, pero bueno, es un realito para nuestros patrocinadores. En un ratito más vamos a lanzar otro y ya la próxima semana intentaremos estar completos. Exactamente. ¿Verdad? Pues maestro, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Mira, para seguir con la saga de la historia de la salsa... Eh, yo, ...yo tenía pensado eh, hacer un programa... ...que hiciéramos un programa, perdón... ...respecto de la muerte de Chi Corea... ...el jazzista... ...en esas estábamos cuando nos llega la noticia... ...de que se falleció ahora sí que el, el, el cerebro... ...del creador de la salsa... Johnny Pacheco, el señor Johnny Pacheco... ...ahora sí que el, el, el que generó todo ese movimiento cultural, de integración de lo la latino en la ciudad de Nueva York. Y aclarando, ¿eh? dicen que no murió de COVID, estuvo ah. dos días internado, pero eh, fue pulmonía, ya sí. estaba malito. Sí, lo que pasa es que Pacheco va haber tenido ¿no, qué, 85, 85 años. 85, 85, tenía 85 años, así. sí, porque era una persona ya muy longeva. Y eh, entonces decidimos, bueno, curiosamente, en, en, hablando de, de la historia de la salsa, pues murió el... el, el, el la génesis de la salsa, ¿no? el que el que creó ese concepto y ese movimiento en la ciudad de Nueva York, el que tuvo la capacidad de aglutinar a toda esa serie de músicos extraordinarios que convergieron en la ciudad de Nueva York de los años 50 y, y, y que fueron expulsados de sus países hacia, hacia la ciudad de Nueva York, por conflictos políticos, porque aquí también estamos hablando un poco del entorno, de cómo los músicos tuvieron que emigrar de, de su tierra de origen por cuestiones políticas, ¿no? Sí, mm. fíjate que eso estaban, eh, bueno, es, estaba yo leyendo que es como algo que reunía a los latinos allá, que la, bueno, los que se dedicaban a esto, el mundo de la música, que la mayoría de ellos había tenido que salir de su país debido a... A cuestiones políticas. Sí, la semana pasada que hablábamos que tuvo, tuvo que emigrar... La Lupe. la Lupe. por por el triunfo de la Revolución Cubana del sí. 59, entonces eso los orilló a que varios músicos que vivían de la música, eh, como tal, profesionales, tuvieron que emigrar a la Ciudad de Nueva York. Primero, la Ciudad de México, generalmente, es como una vía, ¿no? Sí, como que de aquí, de aquí le brincan, ¿no? Ajá. Y lo mismo le sucedió a Johnny Pacheco. Sí. A Johnny Pacheco le pasó que... ¿Su yo, familia se tuvo que ir? Se tuvo que ir. Yo recuerdo que en, cuando hicimos el programa de, de, del merengue, cuando estuvimos hablando del merengue, que es un ritmo dominicano, y eh, no sé si recuerdas que incluso hablamos de, del, del dictador, había un dictador ahí en, en Dominicana, el Chivo, uh -huh. es eh, Rafael Leónidas Trujillo, ¿Sí? lo conocían como el Chivo. De hecho, me acuerdo que yo recomendé un libro que se llama La fiesta del Chivo, Ese libro lo escribió Mario Vargas Llosa, premio Nobel de literatura, escritor peruano. Y eh, eh, en ese contexto de, de la dictadura de Trujillo en Dominicana, él duró 30 años. 31. Bueno, Ahí Ahí lo mataron, fíjate, curiosamente, sí. Eh, sí se me hace interesante porque aquí hay una, hablando de las, ahorita que está muy en boga el movimiento feminista, El derrocamiento o el asesinato de Leónidas Trujillo tuvo que ver con unas mujeres. Ah, eso yo no sabía. Sí, eh, había cuatro hermanas que eran las opositoras al régimen, uh -huh. las hermanas Mirabal, que eran cuatro hermanas. Entonces, Trujillo asesina a tres de ellas. Jesús. Y las hace pasar como un accidente, pero todo el <risa> mundo sabía, porque ellas se oponían abiertamente, y de hecho a la a la más chica, a, a, a Minerva, Eh, él la pretendía y como él la rechazaba ya a veces era como el típico charro mexicano no a mí no me desahigra sí. pero más que ella ellos eran personas educadas las hermanas Mirabal eh, y eran las opositoras abiertas o las que encabezaban la resistencia y la oposición al dictador uh -huh. entonces él como se sentía omnipotente Pues las mandó matar con su policía secreta, las asesinan y las quieren hacer parecer como un accidente, pero fue tan burdo el asesinato <risa> que todo mundo sabía que habían sido ellas. Y lo que Trujillo minimizó como que no iba a pasar nada, esa fue su caída. Se le volvió en contra. Exactamente, porque los mismos allegados de, de Trujillo ya estaban hasta el gorro y... Este, Y lo asesinan, o sea, ellos sabían por dónde se movía, en, una, en el 61 él va por una carretera, Ajá. se emparejan y lo acribillan, lo dejan como coladera. Por si el primero no había sido de muerte. Sí, y de <risa> hecho Trujillo no era, era el, el dictador por excelencia, porque por si lo, la, ¿cuál es la capital de Dominicana, chicos? Reprobado, Santo Domingo. <risa> Santo Domingo. Justo se iba a decir, dice <risa> Justo era lo que iba a decir. Bueno, y de hecho, Santo Domingo, en la, en la, en la época de dictadura de, de Trujillo, era Ciudad Trujillo. Ay, sí, ¿eh? es que, fíjate, es tan chistoso porque nada le, le satisfacía a este señor, de, de verdad. Era hasta de risa, o sea, era así, esta Ciudad Trujillo, y luego creó un equipo de béisbol que se llamaba Equipo Ciudad Trujillo, sí. y luego, eh, inscribía en las patentes de los autos la consigna Viva Trujillo, sí. y luego, en las luces de neón, el lema siempre estaba Dios y Trujillo, ah, no, no sé claro. si Dios estaría de acuerdo. No, de, pero... de hecho, él, él, él gobernó con esa violencia, con el apoyo de la iglesia, ¿eh? Por eso decía, ¿Ah, sí? ah, no, pero para no meterse en problemas, era Dios y luego él. Ah, <risa> para que no hubiera ningún conflicto. No, no, no, no. Y obviamente, pues, su, su tiempo de, de gobierno se llamó, era Trujillo. Era Trujillo. De hecho, en las casas había unas placas donde decía, en esta casa manda Trujillo. Y si tú no tenías en tu casa la plaquita como diciendo, ah, eres un oposito. Ay, qué cosa tan terrible, en serio. Entonces, en ese contexto, el... el la gran orquesta de merengue en ese entonces en la República Dominicana era la orquesta que comandaba el papá de Johnny Pacheco Ajá, la orquesta ritmo del Jackie exactamente, entonces como el generalísimo Trujillo, el Chivo él quería que la orquesta se llamara Orquesta Trujillo fíjate que hasta ahorita que te escucho del Chivo, con razón Johnny cuando platica cuando él de propia voz decía en dónde había nacido Eh, él al final decía y donde nació el mejor chivo. Uh -huh. Ahora entiendo por qué. Sí. Y de hecho, o sea, eh, como el según él por labios de Pacheco, como el papá era un opositor al dictador, claro. y dijo yo no voy a hacer que mi orquesta lleve la nom el nombre del dictador. Sí, quería que se llamara Orquesta Presidente, Presidente Trujillo. Hazme el favor. Entonces prefirió él, ellos prefirieron enviar a la ciudad de Nueva York. Pero ahí te va El papá muy muy lindo, pues él dice que no, ¿verdad? Que, que obvio que su orquesta no se iba a llamar así. Entonces, eh, ya muchos años después, a Johnny se le sale decir en una entrevista, pues que este era un dato así como, como un poco privado y algo delicado, pero que lo iba a decir que su papá le había dicho al presidente que no y que se fuera al infierno ah, wow. que al cabo de ahí pertenecía de ahí había salido porque era un dictador bueno entonces si le dijo eso era un hecho que tenía que salir porque inmediatamente porque por no había forma de negociar porque por menos de eso mató a las hermanas sí mira sí no me, me, o sea a mí me sí. parece según lo entendí es que él le dice que no sale de la oficina y en lo que el presidente supongo que se quedó pensando cómo lo iba a matar, el otro ya estaba llegando por su familia, sus chiquillos y vámonos, y vámonos todos juntos, ¿no? Ajá. Si no hubieran desaparecido. Así fue como llegó afortunadamente para el para el movimiento de la salsa. Sí. Que que Johnny Pacheco llega a la a la Urbe de Hierro. Pero Johnny dice pues que él agradece haber llegado para allá porque a toda la familia le fue muy bien. Sí, además allí llegó con un crisol de culturas de lo latino allí. Sí, sí, sí. Oye, pues te voy a detener ahí tantito. Vamos a escuchar la primera canción. Por de favor. Día, porque fíjense, les voy a platicar, no están ustedes para saberlo, pero ya al momento en que hicimos las cuentas de eh, todas las canciones que le mandamos al buen Chac el día de hoy, Para eh, deleitarnos en este programa, pues resulta que teníamos 48 minutos de música. <risa> Entonces tuvimos que hacer unas modificaciones y pues queremos que ustedes escuchen. La primera canción del día es una de las favoritas del maestro, se llama Agua de Clavelito. Esta canción la grabaron eh, cuando Pacheco tenía... Eh, su grupo de Pacheco y su charanga, Ajá. en ese entonces, esta es del volumen 1, porque hubo tres volúmenes, eh, la primera grabación fue en Alegre Records, sí. en 1960, la voz principal fue de Elliot Romero, y obviamente pues Johnny en la flauta, eh, este disco vendió más de 100 mil copias, y en ese tiempo pues fue un mega escándalo, mega exitazo, ¿no? La versión que les traemos no es la primera, no es la original, ya es una versión un poco más moderna, más eh, para bailar. Uh -huh. Esperamos que les guste. de lujo, ¿no? Yo creo que trajimos la mejor versión, maestro. Sí, sí, de a... verdad. La, la primera, la original es buena, dura como la mitad de, uh -huh. de esta versión, pero la verdad es que lo superó. Sí, lo que pasa es que las descargas en vivo, ellos, los músicos, ellos se calientan y hacen unas sí. versiones, te la pueden hacer hasta de 20 minutos, ¿no? Oye, pero déjame te digo, porque nos están preguntando que como cómo siempre decimos cuál es el nombre real de... De, de los cantantes ah. que traemos o de los personajes, entonces hoy no lo hemos dicho. Él se llamaba Juan Azarias Pacheco Kiniping si carajo. Sí, era ahí una mezcla de, de varias nacionalidades. Conocido como Johnny Pacheco, él fue músico, flautista, compositor, arreglista, director de orquesta y productor. Dominicano, como ya lo sabemos, de música cubana eh, y... De lo que ahora se llama salsa. Él es el creador. Porque recordarás que él dijo, bueno, esto ya existía, uh -huh. pero yo hice una moda de algo que ya existía, modificando de acuerdo a, a todas las herramientas que él tenía, ¿no? Es que de hecho lo que pasa es que estuvo, el, el, tenía la beta también de, de, de la inteligencia de saber eh, comercializar eso, porque sí. ya existía todo eso, es como es tú dices, ah, yo hago las mejores donas del mundo, pero si no, no las sabes vender, Exacto. pues nadie las va a comprar. Oye, a, algo, yo sé que te interrumpí, perdón, algo que a mí me llama mucho la atención, regresándonos poquito, decimos que cuando él llega a Nueva York, eh, la música cubana era lo que los unía, uh -huh. era como... Cuando te, te vienes a, a otro lado donde dicen es que nos volvimos roqueros uh -huh. porque estábamos en contra de ella era la música que nos... Eh, era como nuestro emblema. Uh -huh. Entonces allá entiendo yo que así era, ¿no? Era los ritmos latinos, la música cubana era lo que... Eh, los unía para luchar y poder sobrevivir en un país donde probablemente ni siquiera tenían el lenguaje básico para poder comunicarse, pero llegaban y había miles de hermanos ya allá, ¿no? Es que de hecho la música cubana ya había sentado sus reales en Cuba, acuérdate cuando hablamos de Mario Bauza ellos uh -huh. se sentaron y Machito y sus afrocubans afro uh -huh. ya habían sentado una, una estructura de, con la música ¿no? Sí. entonces esa, es, ese boom de la música cubana con el son y todos los ritmos de la isla se fue se vio truncada con, con la llegada de la revolución cubana del 59 uh -huh. entonces esto fue como un relanzamiento que hace Pacheco y el término de salsa a mí me parece que lo supo adecuar bien para comercializarlo Porque en el término salsa, el trató de englobar todos los ritmos del Caribe, porque hay bomba plena, guaracha mambo. Entonces dijo, bueno, no, para conglomerar todo en un solo, como un crisol. Concepto. En un concepto, hizo el, el nombre de salsa y lo supo vender. O sea, porque eso lo permeó hasta la fecha y eso ya no va a desaparecer. O sea, es parte de lo latino para el mundo. Oye, pero fíjate, lo chistoso es que él es otra de las personas que entró en este este pleito de que quién le puso salsa, ¿no? Uh -huh. Y él al final dice, bueno, es que yo quería hacer esto, sí. englobar, así como una salsa, que por cierto saludos a Miguel Torres, que uh -huh. dijo que a ver si nos hablaba para explicarnos cómo se hace una buena salsa de cacahuate, <risa> <Sí>. <risa> aprovechando el tema. Eh, Johnny Pacheco decía que lo que intentaba era precisamente juntar como todos estos elementos en una sola palabra para no estarle explicando al público, esto sí, es guaracha, es esto es, es la plena sí, sí, esto Entonces, es una charanga creo que lo logró sí, de, sí. de forma exitosa ¿no? Sí, porque la Fania hizo giras o sea, por todo el mundo o sea, hasta sí. África porque regresó a sus raíces ¿no? cuando un, un concierto en Zaire dice que cuando él escuchó A... Ay, se me fue el nombre. A Celia Cruz, uh -huh. eh, que él dijo, esto es África. Uh -huh. O sea, definitivamente estamos unidos. Uh -huh. Estamos ligados y, y esto se tiene que explotar. ¿Sí? Y les funcionó, pues, sí. ya lo hablamos la semana pasada que quién fue la voz, ¿no? Sí. Ahí de, de la música femenina, digo, la voz femenina de, de la Fania. De pues, la Fania fue, ¿no? exactamente. Oye, pero un dato súper chistoso, ya que vamos a ir a que él fue la cabeza y todo sí. esto, ¿junto con quién creó a la Fania? Con el, hay un abogado judío, italiano, italiano judío, que se llamaba porque ya falleció, él era muchos años atado, Jerry Masushi. ¿Cómo lo conoce? ¿Tú sabes cómo lo conoce? No, platícame. Fíjate cómo la vida de verdad te da tantas vueltas y cuando estás en el momento correcto, aunque te quites. Antes de su actual esposa, que se llama... Ay Dios, ¿se llama Cuquita? Creo que sí. Creo que sí. Si no, ahorita les corregimos el dato. Eh, él estuvo casado anteriormente uh -huh. entonces resulta que él andaba ya intentando terminar esa relación de matrimonio y andaba buscando un buen abogado, alguien que le quitara el problema de encima divorciarlo vamos, exacto entonces, bueno es que así lo mencionaban sí. le tenían que quitar ese problema de encima no sé ni quién era la, la primera esposa ni cómo era el pleito ¿no? pero resulta Que Masucci era fan de Johnny Pacheco porque él había estado en Cuba uh -huh. y a él le gustaba la salsa. Uh -huh. Entonces, por azares del destino, se conocen, alguien los presenta y él le dice, es que yo soy abogado, si gustas yo te puedo ayudar eh, a disolver tu matrimonio. Ah, él se impresionó y dijo perfecto, pero él creía que ahí iba a quedar la relación, ¿no? Me divorcias, te pago tus honorarios y vamos. Y después se casó con él, ¿no? Exactamente, <risa> resulta que después forman una familia súper exitosa, muy, muy millonaria, pero que después parece que también hubo ahí un pequeño divorcio, dicen sí. que a, a más o menos alrededor de los ochentas, uh -huh. le quitó Eh, su parte de la empresa uh -huh. que unos dicen que pues fue por buena gente, que porque había un problema legal y que lo que él intentaba era quitarle el problema a Johnny. Otros dicen que no, que se pasó de listo. Bueno, no solamente creo que ellos, ellos saben. realmente saben lo que ocurrió, ¿no? Pero ante el mundo, que creo yo que es lo más importante, el reconocimiento es de Johnny. De Johnny. Sí, ¿no? sí, es que de hecho la, la, la Fania es Johnny Pacheco Exacto a Jerry Masushi pues no lo conocemos tanto Porque solo cuando tú investigas que Porque te gusta mucho la historia y todo ese rollo Pero realmente pues hay gente que dice no, nadie, no les dice nada a Jerry Masushi Haz una prueba, yo la hice hoy Tú pon en, en San Google, ponle la Fania Ajá. Inmediatamente en automático aparece Johnny Pacheco, Johnny Pacheco. Jamás te manda a, a Masushi Ajá. Ahí no te dice nada de él Pero fíjate cómo generó este, bueno, eh, esperemos que a la gente que le guste la salsa sería interesante que viera cuáles son los orígenes y que tenía unas connotaciones sociológicas, ¿no? Sí. Un concepto de integración de lo latino, porque ahí generó una integración de la tona, el crisol de nacionalidades que convergieron en la ciudad de Nueva York. Y generó todo un movimiento que, o sea, ya es parte de la historia de la humanidad, de hecho. ¿no? Vaya que sí. De hecho, espero que hagan el Día de la Salsa, por, celebrando el, el Día del Fallecimiento de Johnny Pacheco. Yo creo, fíjate que, muy sorprendentemente, hoy me encontré que ya ha habido varios homenajes, uh -huh. eh, ya eh, después de la muerte, y yo creo que en cuanto nos abran, eh, que nos den luz verde, a que haya... Eh, no sé, conciertos, presentaciones, quizá no tan masivos como nos gusta a muchos, pero sí va a haber, tiene que haber algo muy grande porque muchísima gente expresó sus sentimientos de dolor por la muerte de él, sus agradecimientos porque se formaron desde cero Ajá. hasta ser grandes estrellas gracias a Johnny Pacheco. Sí, sí. Y maestro, ya me están diciendo que es demasiada plática, sí, sí. que porque andan por ahí, saludos a Liz, por favor, y a Rodrigo, porque mm. andan pintando eh, su nueva casa, mm. y están bailando y dicen que les cortamos ahí el, ah, la, la inspiración. Sigue. Entonces, ahí va una cancioncita más para que sigan bailando, chicos. Esta es otro de sus grandes éxitos, se llama Acuyuyé. Eh, también es de Pacheco y Sucharanga, esta está en el volumen 3, se grabó en el año 62 y pues esperemos que la bailen y que les guste mucho. Sí, a Pedro José, por su cachimbo de oro, fume usted que yo fume. Acuye, acuye, acuye, acuille, una vieja que bailando dio más de 40 vueltas, el tiro rompió la puerta y todavía la andan buscando. Apoie, Apoie, Apoie, Apoie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 Estamos de vuelta, chicos. ¿Eh? Eh, estamos aquí emocionados, concentrados, escuchando nuestros spots. Escuchando la banera. Espe esperemos que les guste. ¿Qué le pareció esta canción, maestro? Perfecto. Fíjate que cuando la iba a grabar le decían, no, por favor, es que eso no le va a gustar a nadie, de verdad, no, pon otra canción, tienes más. Y fue uno de sus grandes éxitos. Fíjate que para que quien no lo, lo lo identificaba se fijan en las melodías siempre aparece la flauta transversal. Sí, genial. Bien. Le da otro otro sabor, otra forma de disfrutarla. De hecho, el flautista, sí. Sí, claro. Evidentemente, lo que inicialmente hay una parte de su historia pues él era percusionista. De hecho, me y yo tenemos una controversia porque estábamos eh, viendo un concierto de La Lupe donde. Nosotros pensábamos <risa> sí. que en timbalero era Tito Puente, pero no, no, el timbalero era Johnny Pacheco. Lo que pasa es sí, que con <risa> los años parecía como que se habían... Eh, Las canas, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, eran iguales. Y aparte el timbal, ¿no? O sea, porque en ese concierto el que está tocando los timbales es Johnny Pacheco, pero inicialmente Johnny Pacheco era un percusionista. Es que ahí te va, mira, él aprendió a tocar acordeón, violín, saxofón, clarinete... Y ya un poco más grande, en la Juilliard School, aprendió las percusiones. Uh -huh. Entonces, eh, era súper completo, ¿no? No hemos hablado de muchos músicos que no, sepan tocar no. tanto. Su primera flauta la compró en el 58. ¿Quién fue su maestro? No me acuerdo. El flautista cubano José Fajardo. Exactamente. El mero máster. No, y dicen que, que lo quería tanto que sí le pasó ahí algunos secretos claro, elementales, claro, que ¿eh? Sí. Sí, el haz de las charangas, el, sí. el José, Faja, José Fajardo, el, el autista cubano. Sí, fíjate qué importante cuando su papá detecta, bueno, eh, no recuerdo cuántos hermanos son, pero la cosa es que... El papá desesperado, porque ninguno le salía músico, me parece que todos los hermanos de Johnny son ingenieros. Uh -huh. Entonces, eh, que al pequeñito, que era Johnny, cuando tenía seis uh -huh. años, le regala una armónica, que tenía hasta la fecha, ¿eh? uh -huh. debe de haber quedado ahí como un tesoro familiar. Le regala la armónica y el papá, supongo que volteó a todos los santos. Otro músico. Dijo, a ver, si sí, por favor, este sí. A los dos días que Johnny recibe el, el, el, la, la armónica, la armónica le, re, le dice a su papá, quiero que me escuches, y ya había aprendido a tocar un merengue. Uh -huh. Supongo que de los mismos que le escuchaba el papá, ¿no? Sí. Entonces <risa> que el papá dijo, ¡Wow! Tengo un hijo músico, ¡por fin! Entonces de ahí, él da toda la libertad y todo el apoyo para que Johnny eh, estudie, Y, y se desarrolle dentro del, del medio, ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínate aprender todo eso, quiere decir que tienes mucho talento, ¿no? Sí, sí. De hecho, la idea, bueno, él él, él, él, él comenzó a editar en un sello discográfico que se llamaba Alegre, creo. Sí, ¿no? es el, el primero. De hecho, la idea de hacer un Dream Team como o un equipo de estrellas... Pienso que lo tomó de allí porque él participó en un disco de que se llama Alegre All Stars. Sí. ¿no? Entonces sí, sí, sí. de ahí él también sacó a la Fania All Stars antes de, de formar su sello. Es uno de los pleitos que mucha gente le, le hacía, que copiaba muchas cosas. Uh -huh. Pero bueno, al final de cuentas era un empresario. Claro, y sabía vender, y supo vender. Sí, sí, la verdad es que tú imagínate juntar a tanto monstruo musical, ya hablando de la Fania. Estaba como quién? Hazme Mira, la lista. ¿Quién está Rubén. Quién Rubén. Peter el Conte Rodríguez, Ajá. Ricky Marrero, Eddie Palmieri. No, pues ahí me puedo ir largo. Eh, Eddie Santiago. Héctor Lavó. Sí. Eh, Rubén Blades. Celia Cruz. Celia Cruz. O sea, tú imagínate. José Alberto el Canario. Cada estrella con ese ego que ya tenían porque ya eran estrellas. O sí, sea, sí. no eran los que estaban iniciando. Fania era ya los grandes, ¿no? Yo todo, Fania, me Fania All Stars era ya los grandes, sí. ¿no? Entonces, tú imagínate, el todo un empresario lo pensó y dijo, o sea, estos venden porque venden. Sí. ¿Qué pasa? Los junta, se van a hacer conciertos y en esos conciertos promocionan los discos, la música de cada uno. Tú recordarás y, y siempre lo has platicado, ¿por qué duraban tanto cada versión? de cada canción porque era la descar como, un, como una sesión una jazz session les damos la a cada uno de que se luciera en esos conciertos no había esto de la canción dura tres minutos y, y ya qué sigue que, no no no allá era eh, el demostrar ese talento que cada uno tenía no y realmente era una familia el nombre de Fania sale de hecho de un concepto que él tiene de otro grupo cubano ajá Que, que para él esto significaba familia, entonces Johnny se lo trae, porque él dice, yo necesito que aquí nadie pelee, si hay discusiones, se arreglan o tocando o platicando. Uh -huh. Entonces, sus músicos siempre estaban contentos, sí, sí. y lograba que esta familia saliera, viajaba, y mostraba todos sus éxitos, ¿no? Sí, sobre todo porque le repartía la lana bien, o sea, no se sí, pasaba Sí, también darlo, no se quedaba. Supo conciliar tantos egos, ¿no? Los latinos somos muy dados a eso, a la claro. división entonces ese fue un gran mérito de él y sí. le respetaban porque aparte era un gran músico sí. un excelente promotor y un produ productor, sí. muchos de ellos si Johnny Pacheco no hubieran existido así como los conocemos ahorita Rubén fíjate. Blados le reconoce Sí, Rubén lo reconoció, pero fíjate a mí me sorprendió tú me lo dijiste, yo no lo sabía que bueno, el, el mundo completo sabe que yo soy fan de Marc Anthony uh -huh. y yo no sabía, y él sale ese el día del fallecimiento sí. a decir y agradece Eh, parece que cuando Mark comienza es muy atacado porque tiene un estilo o un puntito diferente a lo que ya existía, ¿no? Entonces lo comienzan a atacar, los que son como muy, eh, muy clásicos, digamos. Sí, sí. Entonces Johnny les dijo, alto, escúchenlo, denle oportunidad. El tiempo nos va a decir que va a ser una gran estrella. Y el tiempo lo comprobó. Es que una de las problemas que tenían era que el, el, el, los alceros iniciales eran tipo rudos, ¿no? O sea, sí, el malo, el malo, entonces, el bueno, entonces el llega un tipo casi medio guapito, medio pues no era guapo la no, verdad, no, no pero, pero sí pero bien vestido y ellos más bien eran como tipo del barrio, ¿no? mhm uh -huh. Entonces, sí, ahí sí. Hubo, había como un Controversia, claro. Pero bueno, ahí está y, y yo le, le comenté al maestro que ahora entendí por qué ese buen gusto de Mark de haber juntado esa orquesta tan grande que tiene. No, que esto no, no. La idea es parecerse, ¿no? Ya sí. nos tocó una vez verlo en vivo, eh, donde es todo un profesional. Él lo demuestra. Ah, lo hemos visto dos. Bueno, yo lo he visto dos veces. Eh, una vez fue gratuito. Y es el, la misma calidad de concierto, uh -huh. pagado y no pagado. Sí, es un profesional. Es todo un profesional. Entonces, de ahí entiendo yo, él trae el concepto bien puesto, sí. donde las cosas o se hacen bien o, o no, no se, se hacen. hacen ¿no? Pues, maestro, una canción más. Échale. La primera canción que él grabó, que fue un exitazo, ya bajo el nombre de Fania, eh, su primer disco que salió con el código 325. Uh -huh. ¿Por qué? no sé, porque era su cumpleaños Esos. no alcanzó a cumplir 86 tristemente, se llama Cañonazo, ah esa canción me fascina tremenda, sigan bailando por favor volvimos maestro eso, verdad que está buenísimo eso me fascinó maestro muchos recuerdos a mí los cañonazos y sí oye pues vamos al momento de los saludos sí. ya nos están pidiendo bueno, saludos vamos a saludar a, a Valentina que está bailando a su papi y a su mamí no sabemos si sus papás están bailando pero, pero Valentina, Valentina sí, sí. Es que un, <risas> un, un saludo Le vamos a mandar también saludos a Nora, a Citlali, obvio, al señor Sergio Funk, porque él es el que hace posible todo esto. Está bailando ahí en la calle. Exacto, dijo que aquí no había espacio, entonces se salió. Y ahí mm. media banqueta, dijo, con permiso. Y luego mandamos saludos a la familia Rosales Salazar, una parte aquí en Guadalajara, otra parte en Puerto Vallarta. Saludos a nuestros grupos de abuelos, que sabemos que nos escuchan, y a todos los amigos del Colegio de Mónaco esperemos lograr que estén bailando no y que se pongan que quieran aprender a bailar ya parece que ya hubo un acercamiento sí parece que pronto debido eh. a un acontecimiento eh, vamos a hacer ahí una coreografía ah de lujo <risa> estaría la verdad es que no sé si fue en serio me están tomando el pelo pero esperemos que sea serio sí oye maestro pues otra de las cosas que yo te quiero comentar ya sabes que a mí me encantan esos datos eh, chistosos hay una canción que también fue un éxito y se llama El Rey de la Puntualidad. Uh -huh. Esa canción Johnny se la escribió a Héctor Lavo, porque dice que quedaban a una hora y Héctor siempre llegaba tarde. Uh -huh. Y quedaban en otro lugar y siempre llegaba tarde. Entonces, que le reclamaban? Ay, oh, es que tú siempre llegas tarde. No, lo que pasa es que ustedes llegan temprano. Uh -huh. Entonces, pues era parte como de la broma, pero... Ya hablando en serio, decía Johnny que ya cuando se trataba de grabar, que ya eran cosas serias... No. Si él le decía, te quiero a las 7 de la mañana en el estudio, a las 6.59 ya estaba Héctor ahí, ¿no? Entonces, bueno, para él trabajar sabía... trabajar era puntual. Exacto, él sabía cuándo sí tenía que llegar puntual y cuándo ah, se podía ahí soltar relajar. un poquito el, el chongo, ¿no? Pues, ¿qué más, maestro? Ay, es que tantas cosas que decir. Los nombres, ¿tú sabes cómo los sobrenombres que, que, que tenía Johnny? No... Si sí, alguno te hace saber. No, ahorita no recuerdo ni uno, pero tú ahí lo traes. ¡Ay, maestro! Ok, el zorro de plata, uh -huh. que yo supongo que este se lo dieron, pues ya con sí, los palciaditos, si <risas> eh, el arquitecto de la salsa, Ajá. Eh, uno de los padres de la salsa. ¿sabes? Pues el padre, yo pienso. Pues sí, porque a final de cuentas, si a él no se le hubiera ocurrido ¿Sí? decirle a Masushi, necesito... Lana para hacer este proyecto. Bueno, es que tuvo no la idea y la ejecutó. Hay que hacer que las cosas sucedan. sucedan. Porque si una persona planea, planea y tiene ideas y nomás tiene ideas y no las ejecuta, no tiene ningún sentido. Sí. Él tenía, él tuvo la la la intención y la realizó. Hizo sí. que las cosas sucedieran. Por cierto, antes que se me pase, uh, si quisieran ver, hay un documental muy interesante que se llama Yo Soy la Salsa. Ah, buenísimo. Lo pueden encontrar en YouTube. Yo soy la salsa. Sí, buenísimo. Ahí pueden ver muchísimos datos de los que ya les dimos y otros que pues ya no vamos a alcanzar a, a decir, pero mm. está muy, muy interesante. Conoces muchísimas cosas. Sí. De él y de todos los que estaban ahí cerca, ¿no? Sí, sí. Oye, pues antes de que el tiempo nos coma, yo quiero otra canción. Él le, le escribió a Tito Puente. Ajá. Eh, El timbalero, después vamos a hacer un programa de... Claro, porque por vamos supuesto. vamos a recorrer toda la historia de la salsa. Y a todos los músicos que nos encontremos ah. por ahí. La semana pasada hablábamos de que la Lupe le había cantado a, a Tito. A Tito. Porque se había ido con la de enfrente, Con la ¿no? Fania, sí. Ah, bueno, entonces eh, ahora... Johnny le escribe el, el número 100, ah. eh, haciendo alusión al disco número 100 uh -huh. de Tito. Entonces, eh, hay muchas versiones, pero esta que es en vivo, con todos cantándole ahí a Tito, creo es la mejor. Y el timbalero tremendo. Sí, la flauta, las voces, las ganas con que cantaron ese momento. Genial, disfrútenla por favor. De lujo, esta canción yo no la conocía y me encantó. En vivo está mejor, siempre las los piezas de ellos en vivo son mejores, la verdad. Sí, aunque luego duran hasta 20 minutos, pero es que te transportan, la verdad es que parece que estás ahí. De hecho, ahí otra te... de las cosas que revolucionaron, eh, sobre todo Masushi, fue la idea de Masushi, uh -huh. él grababa las ya session de ellos y luego las, las vendía, ¿no? Por eso hay tanto material de ellos en vivo. Sí. Cómo hoyes empezaron desde el Palladium a, sí. a un lugar pequeño, vencaban al Madison y luego al Yankee Stadium. Sí, tremendo. O se fueron evolucionando, sí. Sí, la verdad que sí, cuando se animaron ya a hacerlo así de grande, dicen que todos estaban súper nerviosos, pero sabían que iba a no ser un va a éxito. No iba a venir nadie. Desde... Ajá, y ya estaba todo abarrotado, ¿no? <risa> ya estaba ¿no? todo abarrotado en el Yankee Stadium. Fíjate que, que es, creo yo, muy bueno mencionar también que Johnny era una persona eh, bondadosa. En el 94, él creó un fondo de beca que se llamaba Johnny Pacheco. Eh, esto era por todo el amor que él le tenía a la música y el compromiso que él sentía con ayudar a todos los chicos que estaban eh, ya en educación superior, pero que, que les gustaba la música, ¿no? Cada año a un estudiante de primer año se le otorgaba este apoyo. Entonces, eh, pues... Digo, no todo el mundo lo hace, no todo el mundo estamos dispuestos a, a dar un poquito de lo que tienes para ayudarle a otra persona. Pero creo yo que gracias a, a cómo él creció, que se tuvo que esforzar, que sale de su casa, que todo esto que deja, pues valoró más, ¿no? Entonces, esa forma de ayudar, pues era como agradecer que él había salido adelante. Fíjate que este, este boom del movimiento de los ritmos latinos... A, a lo mejor no le damos el contexto tal cual, no lo alcanzamos a ver, pero si nosotros como grupo de baile, que somos anfibios Son, que ya casi tenemos 15 años Sí, este es, es nuestro 15 años ex Existimos parejo. gracias a Johnny, ¿no? Claro. Porque, porque él, él creó una inercia que nosotros seguimos, ¿no? Sí. Y de hecho, pues vamos a ir a baile al parque. Sí. Porque vamos a ir a tomar el parque de nuevo bailando y así, por un homenaje a, a Johnny Pacheco. Sí, y, y también que sepa la gente, que lo sepan los nacidos, decía Camejo, Eh, que ya estamos en, en academia, ya estamos bailando lunes y miércoles con todo el protocolo de seguridad, nadie se quita el cubrebocas. Bueno, la maestra a veces un poquito ahí escondida porque se me va el aire, pero... Sí, porque está gritando y bailando está canijo. Sí, con cubrebocas es tremendo, pero los invitamos a todos a que tomen el baile como una muy buena opción de ejercicio, una terapia psicológica exacto, neurológica es, es buenísimo, de verdad eh, ayer alguien comentaba que en un ejercicio que hicimos de coordinación que probablemente íbamos a estar divertidos una vez que lo domináramos y entonces yo contesté que yo sí iba a estar tremendamente divertida porque eso de ver que no funciona y las caras de frustración, aunque ahora solo ves los ojos, pero muy bueno, lo, lo hacemos o intentamos hacerlo de una forma muy diferente a como lo haces en otros lugares a donde vas solo a aprender a bailar. Acá nos interesa que desarrolles el cerebro, la coordinación, Y quizás una familia como la Fania. Claro, siempre vamos por eso. Ajá. Entonces, maestro, pues ya nos vamos. Sí. Última canción. Yo nomás quisiera decir, Johnny, descansa en paz y gracias. Gracias, de verdad, gracias por atreverte, gracias por lograrlo y gracias por todo lo que nos dejaste. Exactamente. Vamos a escuchar como última una que se llama Sonero. sonero. Que es con su voz favorita, con su gran amigo, Pete, el Conde. El Conde, Conde. Rodríguez.